Bien, mira, eh, todos los ciudadanos que han sido designados como autoridades de mesa, sabemos que hay un presidente de mesa y un suplente o vocal, eh, lo cual significa que por cada mesa eh, va a haber dos personas como autoridades de mesa. Estas personas eh, tienen, deben asistir a una capacitación para desempeñar este rol y lo pueden hacer de, do, de dos maneras. Una es la manera presencial, que es la que pueden tener con nosotros. Es decir, cuando yo digo de nosotros, digo eh, tanto el referente de educación privada, que es la profesora Karin Elbey, como eh, yo que soy la referente de eh, educación de la gestión estatal. Eh, te cuento que puede ser, como te decía, una, eh, una capacitación presencial o bien pueden acceder a eh, una capacitación virtual ingresando en eh, una página eh, web que es www.elecciones.gov.ar. Eh, esta capacitación eh, nosotros hemos dispuesto eh, de cuatro días en dos horarios diferentes para que los ciudadanos puedan elegir de acuerdo a su situación laboral o a los horarios que ellos puedan participar. Van a ser el martes, miércoles, jueves y viernes. Eh, el primer horario va a ser a las 12.30 horas y el segundo a las 17.30 horas y se va a desarrollar en el Colegio San Antonio de Pado. Eh, Tiene una duración estimada de una hora, eh, es decir, se puede llegar a, a extender de acuerdo a las inquietudes o preguntas o dudas que que se vayan generando, ¿no? pero en realidad la capacitación no debería extenderse más de 45 minutos a una hora. Nosotros hemos dispuesto precisamente de ese calendario eh, para que ellos opten por una, de, en esa grilla, es decir, va a ser un total de ocho encuentros. En uno de esos encuentros, el, de acuerdo a su disponibilidad horaria, se inscribe y participa. Te digo que para, para um, inscribirse tienen que llamar al, te al teléfono que yo les voy a dar ahora, que es... 420-260, o si no, pasar personalmente por la oficina de eh, Jefatura Distrital de Educación, que para que tengan, eh, a ver, es lo que era el, el ex edificio Balcani en Rivadavia 2936, eh, ahí directamente se dirigen al segundo piso en el contrafrente, y las, las chicas que están... Eh, las auxiliares que están abocadas a esa tarea los inscriben, les preguntan cuál es el horario que les conviene y los inscriben. Eh, a medida que los van a ir notificando, eh, se pueden ir inscribiendo. Eh, ¿Cuál es? A ver, ¿qué pasa al acceder a una capacitación? Lo que los habilita es a cobrar un plus de 50 pesos más de lo que, de lo que van a percibir por haber eh, desempeñado la función de, de autoridad de mesa. Es decir, está pensado que, le, que van a recibir por desempeñar este rol 200 pesos. El que participa de la capacitación, el ciudadano que participa de la capacitación, sea modo presencial o modo virtual, accede a un, a un 50 pesos más. Nosotros les entregamos el certificado de asistencia, que es lo que les va a permitir a ellos reclamar, o realmente reclamar, digo, o dar fe que participaron, Y por otro lado, nosotros administrativamente debemos completar una planilla que es el, una vez que finalizan las capacitaciones, las elevamos al nivel central, ¿no? ¿Han hecho esta actividad otros años o Ahora, es la primera vez? Yo, nosotros es la primera vez, en, en particular a, a mi persona es la primera vez que recae esta, esta, esta función, ¿no? Pero, o sea, bien sabemos que es una muy buena oportunidad... Eh, que en oportunidades en, en reafirmar la, las prácticas democráticas y el ejercicio ¿no? digo estamos realmente contentos, yo por mi parte estoy muy muy contenta por poder participar de esto con mi compañera de trabajo y sumar un poco más para para las para para esta para esta práctica